Materia Reservada 2.0. Todo lo que revelásemos sobre nosotros mismos se vigilaba. El producto éramos los ciudadanos. Quien ha escrito esto acaba de ser demandado por el gobierno de Estados Unidos. Por esas palabras, por esas revelaciones, el presidente, el mismo presidente, ha ido hace escasamente 48 horas al juzgado para denunciarlo. Sus palabras se vuelven a hacer tambalear al mundo. Las de quien ha dicho eso, las de Trump, también hacen tambalear, pero en otro sentido. Edward Snowden es el protagonista esta semana, es el protagonista de muchas cosas y es que esta semana se han conocido sus memorias. Lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo vamos a comentar hoy en materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. ¿Qué Hola, tal? muy buenas. Again. Again. Bueno, <risa> protagonista indiscutible, ¿no, Eduardo? Sí, López. sí, sobre todo porque nos trae eh, algo que es muy importante muy importante, al menos a mí me lo parece es verdad que yo en este tipo de cosas eh, tengo una especial comunión con, con Snowden ¿no? y es eh, la sensación de que eh, cuando haces un control del poder, cuando haces unas denuncias que es lo que, lo que hacemos los periodistas o lo que deberíamos hacer siempre los periodistas, pues a veces tienes una eh, cierta vinculación y entiendes el, el papel de, lo, de los filtradores el papel de quien tiene información Y la, y la pasa el problema eh, eh, o, o las ventajas es que Snowden no está en la cárcel, Snowden eh, ha podido contar cuáles han sido los motivos y la explicación de por qué hizo las cosas. Que eso está eh, muy bien y que, y que bueno... que va una con exposición de todos los hechos, eh, lo que se ha conocido. Eh, fíjate, he reproducido algunas frases en eh, Twitter, uh -huh. en mi perfil en Twitter, sobre lo que ha dicho Snowden esta semana. Y una de las respuestas a mí me ha dejado de piedra, de piedra, eh, impactadísimo. Porque demuestra muy a rascararse que algo está pasando para que creamos que un contrato laboral es una orden de esclavitud. O igual lo es, pero es que lo que me decían en ese eh, tuit, decían lo siguiente a propósito de Snowden. Snowden es un delincuente. Cuando uno firma un contrato, acepta acatar la, pues, el secreto, la confidencialidad. ...cosa que esta persona no respetó. Ya. Yeah. ¿Es un delincuente Snowden? No lo es, ¿no? Yo... A, o... a ningún... Bajo ningún concepto lo es. Vamos a ver. Lo que lo que está claro es que... ...cuando, cuando tú haces un eh, control social del poder... ...que es eh, la labor de, de un periodista... ...descubres que para tener acceso a determinadas informaciones, para tener acceso a determinados comportamientos ilegales, ilegítimos, eh, condenables, eh, civil, penalmente, necesitas tener a alguien que esté dentro del sistema que facilite esa, esa información. Eso es absolutamente, eso es el pan nuestro, de, sobre todo de los temas más complicados, de los temas del, del periodismo de investigación. Y no te cuento, yo que llevo 30 años haciendo el periodismo de investigación sobre servicios secretos, si no hubiera sido por agentes que están dentro del sistema, no nos habríamos enterado absolutamente, claro. absolutamente de, de, de nada. Y podría poner y, y montones de ejemplos en los cuales nos enteramos de, de la guerra sucia de, de los gal. Entre otras personas, porque un agente del servicio secreto, no hablo de motivaciones todavía, ¿eh? pero un agente del servicio secreto filtró esa información y se la llevó. Evidentemente, Entonces, sí, sí. de Lo, que, de lo, lo, lo que, que llama la atención es que el que eh, está a favor de que se conozca esa información del GAL, por ejemplo, sí. está en contra de Snowden eso no lo entiendo claro porque eh, no, porque no hay ninguna explicación mm. porque, en el, eh, porque los casos son los mismos vamos a ver eh, snowden eh, es una es un, un, un tipo que, eh, que yo hay, hay cosas de, de que he leído estos días que me han llamado la atención y que me gustaría resaltarlo también snowden eh, entra a trabajar en todo este mundo del espionaje motivado Por, como muchos americanos, por el 11 de septiembre. Él ve esos atentados, esas salvajadas que, que comete Al-Qaeda, y tiene esa idea de, de, de qué puedo hacer yo por mi país. Claro. Incluso alberga, él lo dice, y, y yo lo tengo aquí apuntado, ideas de venganza. Es decir, hay que vengarse de, de, de esto. Y entonces él... Entra en este mundo y participa en todo el tema de la digitalización de la CIA y de la NSA. Hay que recordar que trabaja en, eh, que trabaja en los dos sitios. Y él lo hace... Desde muy joven, además, porque sí, sí. era un genio de la informática. Claro, claro. Es decir, que tiene... Tiene 36 años Estamos hablando de hace 17, 18 años sí, Imagínate, sí. de los 20 ¿no? que pone, Desde su cerebro, pone su cerebro al Oye. servicio De estos organismos claro. A propósito de esto que estás comentando Dijo él que en ese momento Se abrió la puerta palabras él, Se abrió la puerta De las agencias de inteligencia más secretas Se abrieron de par en par a Jóvenes tecnólogos como yo Y sí, los friques de la informática Heredamos la tierra Efectivamente y entonces él llega ahí con, con, con, con ese entusiasmo ¿y qué es lo que ocurre? pues ocurre algo que yo, yo lo, lo llamaría de eh, después de leer eh, su testimonio y después de y conocer otros testimonios que luego aportaremos testi algún testimonio dis completamente distinto pero similar a, a lo de Snowden en el cual él y él lo cuenta de repente se da cuenta de que él está en una institución que ha ido más allá de lo que eh, de lo que a esa institución le, le debe permitir. Él considera que las instituciones del estado deben rendir cuentas a, a, a, a los ciudadanos. que los ciudadanos son a los que tienen que Que, que servir y él de repente se da cuenta con todo el tema de la vigilancia eh, masiva que, eh, que sirve para espiar ya no solamente a todo el mundo sino a los ciudadanos estadounidenses de que eh, él no está ahí para eso, de, él, él lo comenta con, con sus compañeros y los, sus compañeros le dicen que ¿y nosotros qué vamos a hacer? Dice, oye, que esto no es para lo que eh, se ha creado, do, la, el pueblo creó, comillas, la NSA, que es otra cosa. La gente dice, bueno, nosotros estamos, estamos aquí y trabajamos. Y entonces él se da cuenta que se han ido, que se ha ido de esa función. Porque que además la... él incluso argumenta, si acaso, si hubiese preguntado a la población si querían que esto eh, se hiciera, pues entonces vale. Pero claro, la población está totalmente desinformada, claro. él ignora. Claro, eh, el, el gobierno ha creado una, eh, una institución que en realidad lo que hace es ejercer un control sobre la población sin haber pedido permiso a esa población de si ellos quieren que se ejerza ese control. Yo y eso a, es lo que a él moralmente ir, le Voy a ir a más lejos todavía. Yo creo que aunque la población el 100% de la población hubiera dicho que sí, eh, que prestaba sus datos, era ilícito hacerlo. O sea, se puede convencer de lo que se sí, puede hacer. Sí, sí, sí. O sea, no, eh, yo no, no se puede hacer, ¿eh? de Efectivamente. Forma, creo efectivamente. Yo, ¿eh? yo estaba eh, intentando eh, explicar sí, su sí, razonamiento. Sí, sí, exacto. Pero sí. yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es en decir. Fin, eh, hay cosas, eh, por mucha democracia que, que tengamos, que si son ilegales son ilegales. Es decir, y eso no tiene eh, ninguna ninguna solución. Por mucho que la gente votara sí al asesinato, eh, no, nosotros estaríamos en eh, contra. Exacto, de, exacto. De, de la, eh, eso es a lo, a lo que me refería, ¿no? Lo que pasa es que, eh, entonces, él toma esa decisión. Entonces, él toma la decisión de, eh, yo tengo que hacer algo de, de, de esto. Entonces, él se plantea, vamos a ver, si yo filtro una parte pequeña de, de esa información si yo filtro que se está no sé eh, eh, haciendo algo puntualmente ilegal por ejemplo tenemos acceso a los micrófonos de los a, a las cámaras de los ordenadores que era lo sí. que lo que eh, había en su momento y tal eh, dice bueno en realidad esto es una cosa que se puede tapar eh, dejando de hacerla o no, pero que se va a seguir eh, eh, produciendo. El que dice, el problema es que la NSA, el sistema de, de, de trabajar, el sistema de, de hacer las cosas, es el tema de la vigilancia masiva. Lo único que eh, él considera es que la única forma de que puedan dejar de hacerlo es hacer esta denuncia global, hacer que él, eh, sea una denuncia a través de la prensa para que se ejerza esa ...presión contra la, la NSA, que la NSA de alguna forma... Eh, se vea que eh, tenga que volver, él dice, eh, eh, que el barco vuelva a puerto donde lo van a desmantelar y a reformar y van a tapar las filtraciones antes de darle la oportunidad de empezar de nuevo. Es decir, él quiere hacer yo, yo quiero el saber, cambio radical, Perdona, ¿no? Fernando, eh, porque tú conoces perfectamente cómo es esa estructura, se comentan muchas siglas, ¿qué es la NSA y qué es la CIA? ¿La CIA pertenece a la NSA o...? Al revés, eh, eh, para que un poco la gente pueda sí. conocer ese, ese mundo, esa estructura de inteligencia en los Estados Unidos. Eh, muy, eh, es el país más poderoso del mundo y que tiene más agencias, ¿no? Sí, bueno, en realidad Estados Unidos tiene más de 70 agencias claro, de, claro, por de espionaje sí. y, y los tiene desde hace eh, un montón de, de tiempo. Es decir, prácticamente existen agencias de todo tipo, ¿no? Eh, básicamente hay eh, varias importantes, descontando alguna como la de, la de los ejércitos, hay dos. Una que es la, la inteligencia eh, de señales, es decir, que se ocupan básicamente de, de esto, de las interceptaciones, de Echelon, de los satélites, que es la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. Y otra que es la CIA, la CIA que es la agencia eh, dedicada a eh, al espionaje fuera de los Estados Unidos y que teóricamente es la... la Digamos, la inteligencia humana. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué, eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué Snowden trabaja en las dos? Porque las dos han evolucionado, la CIA ha evolucionado hacia también la tecnología de, de señales, ha evolucionado a tener sus propios eh, sistemas de, de, de actuación, ¿no? Por lo tanto, digamos que son las que controlan básicamente la inteligencia de, de Estados Unidos. ¿no? Y la que llevan a cabo la respuesta cuando Snowden comete el gran pecado que le lleva a Rusia, que es el de pasar esa información y de, y denunciar que hay una um, vigilancia masiva, sobre todo en, en los países del mundo, pero también sobre Estados Unidos. Entonces, bueno, se produce el gran escándalo y una de las cosas que hacen y, y, y creo que es muy importante decirlo que lo hace en concreto la, la CIA es hacer una eh, filtración para tratar de tapar el escándalo que se produce en la sociedad y al mismo tiempo tratar de demostrar que esa vigilancia masiva es positiva. Uh -huh. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Filtran que tienen... Eh, una eh, que han podido grabar una teleconferencia entre el líder de Al Qaeda Iman al Mananzahiri con el líder de Al-Qaeda en Yemen, con eh, los talibanes y con Boko Harán. Fijaros qué gran esto, qué gran conferencia terrorista mundial. Y entonces cogen y lo filtran. Y lo filtran y dicen gracias a ese sistema de vigilancia masiva, nosotros. Estamos informados de lo que hacen los grandes terroristas que asolan el, el mundo. Es verdad que durante unos días hacen bajar la, la, ese escándalo. Sin embargo, lo que están haciendo, y esto es muy importante, es que eh, se están cargando uno de los sistemas de escucha que tenían. Porque una vez que tú denuncias que tienes controlado el sistema de conversación de, de Al-Qaeda y tal, te lo cargas, porque obviamente ellos lo cambian inmediatamente. Con lo cual, el daño a la seguridad de Estados Unidos es absolutamente eh, tremendo. Esta filtración, eh, ¿quién la hace? Se hace, y es obvio y evidente, dentro de la propia CIA, dentro de la propia NSA, dentro del propio gobierno de Estados Unidos. ¿a ¿Quién se castiga? Bueno, la intención está para aquello, pero ¿a quién se castiga? A nadie. ¿eh? Es decir, que cuando una filtración de información perjudica a los intereses de los poderosos, es cuando se produce la persecución. Cuando una filtración, aunque perjudique a, lo, a los intereses del Estado, beneficia al gobierno de aquel momento, no pasa absolutamente nada. Cosas que comenta Snowden en este trabajo, en estas eh, memorias, este libro, eh, Vigilancia Permanente, que se acaba de publicar, que se acaba de conocer, son un poco su testimonio de lo que ha ocurrido. Él dice, eh, cuando explica un, un poco todo el proceso y todo el inicio de ese espionaje masivo, dice, las empresas se dieron cuenta y también mete a la NSA dentro de esas empresas, se dieron cuenta de que cuando se accedía a Internet, la gente estaba menos interesada en gastar que en compartir, y que la conexión humana que Internet hacía posible podía monetizarse. Ahí nació el capitalismo de vigilancia. Sí, ese es algo que yo me, creo que... Me ha llamado mucho la atención la expresión de ley. ¿eh? Que, que, que lanza un mensaje que a mí me gustaría eh, visualizarlo en, en algo que creo que es parte de su discurso y parte de lo que nosotros estamos eh, malviviendo. Es que el Estado, en un momento determinado, descubre que hay un montón de empresas que son las que controlan la re las redes sociales, que controlan Internet... ...que esas empresas tienen acceso a un montón de información... ...a un montón de datos... ...y que en realidad, efectivamente, lo que vale de, de ahí... ...lo que tiene el gran precio no es los anuncios de publicidad... ...que ellos pensaban que iban a resolver... ...y que iban a financiar Facebook... ...o que iban a financiar eh, Twitter... ...o que iban a financiar Internet en general, ¿no? Sino que el negocio está en la información... ...que el negocio está en los datos. Entonces, estas empresas que lo descubren... Eh, empiezan a manejarse con, con, con la venta de esa información. Pero uno de sus clientes, el principal cliente que tienen, son los estados. El principal cliente que tienen son los servicios secretos, que son los que quieren tener acceso a esa información, los que quieren tener acceso a, a, a esos datos. Por eso, en una de las entrevistas... Que, que concede eh, que ha concedido estos días Snowden le preguntan que él eh quién ve más peligroso, si a Trump o a Jeff Bezos el de eh Amazon, el de ¿no? Amazon. y él dice bueno eh, Trump es bueno es consecuencia del sistema ¿no? es decir bueno, eh, hacéis esto y al final le, le colocan a él el problema de, de, de Jeff Bezos es que tiene acceso es el que controla toda la la la información Que es verdad que, que Trump tiene a su servicio un ejército, pero es que Bezos eh, tiene un presupuesto, unos beneficios, unos dineros muy superiores a los de muchos de los países del, del mundo. ¿no? Quiere decir que, que al final ese poder eh, privado ese, esos que, que se están haciendo ricos con la información y con todo eso, realmente es un verdadero problema, ¿no? De todas formas, eh, lo que mucha gente piensa y dice y afirma rotundamente es que Snowden es un agente ruso. Sí, sí. Yo te voy a decir algo. Yo, eh... Y que por eso está ahí, bueno, lo han protegido y uh, tal. U ubiquémoslo. Cuando él sale... Eh, sí Ecuador, sale la ¿no? filtración, él quiere irse a Ecuador. Y entonces, él en realidad lo que hace, para, por recordarlo, es hacer escala en Rusia para irse a, a Ecuador. ¿Por qué? Porque el presidente de Ecuador, eh, creo que era Correa en aquel momento, ¿no? Sí, sí, sí. Correa eh, le había dicho que le daba a este, Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, bueno, pues que Correa le iba a dar eh, refugio y recibió una la llamada de evidente del preside, del vicepresidente de Obama, porque todo esto es Obama, quiere uh -huh. decir que que no es Trump, Trump es el conservador, Obama es el, el, el progresista, es que es el que lo sí, hace. Sí. Y entonces recibe la llamada y, y le dice, muy bien, eh, nosotros tenemos unos acuerdos de libre de libre de comercio, eh, tenéis una serie de ventajas aduaneras eh, que hay, si aceptáis, si aceptáis a, a Snowden se acabaron esas ventajas aduaneras. Estamos hablando de acoger a un tipo, a un tipo, y hacer que ese país se cargue las relaciones aduaneras. Bueno, fue absolutamente tremendo. Ecuador dijo que no, que no, que, que no lo, lo acogían, y entonces estaba en Rusia y se quedó en Rusia. Por cierto, paréntesis. Menos mal que se ha quedado en, en Rusia. Claro, sí, porque, porque ahora sí. fíjate lo que luego pasó con porque, Assange. Pues ahora mismo, bueno, pues sin duda, sin ninguna duda, pues lo habrían entregado, lo habrían hecho eso. ¿Qué es lo que pasa? Que él está en Rusia, en un país el que Rusia precisamente no es el Adalid de las libertades, es el Adalid que persigue las manifestaciones por opinión, es el, el, es, y él... Le dicen, bueno, si tú estás ahí en, en Rusia es porque eh, algo has tenido que pagar de tributo con, con eso. Él lo niega rotundamente, eh, lo que pasa es que también es verdad que está en Rusia... Y hay que decir, eh, por mucho que pueda estar justificado, que, que no, no le pega bocaos a, a la mano que le da de, de comer. Y entonces, él dice que sí que se ha quejado de todas estas cosas, pero que el único país del mundo que le quiere acoger es Rusia, que el año que viene, para colmo acaba el tiempo que le han dado y no sabe qué va a hacer porque ni Alemania le ha dicho que no, Francia le ha él dicho él no. Snowden decir que cuando le preguntaban por si tenía los papeles, cuando pues claro él hizo esas, esas filtraciones y que comentaba como que había destruido la información que habrá que ponerlo mucho no en duda para que no le perjudicara y que no quería viajar con, con, con ese tratos. material tan tan peligroso tan explosivo Perdón, dice Martín, con Almodía vientos, a propósito de esto que acabas de comentar, nos dice, estoy de acuerdo con todo lo comentado sobre Doares Nobel. Sin embargo, va se refugia en Rusia, que hace exactamente lo mismo, pero peor. Sí, sí, yo, he hecho, ya lo, lo acabamos de decir, ¿no? Es decir, yo creo que, Pe que pero eh, peor, no, no podemos peor, decir peor qué, quién lo dice. ¿Quién lo dice? Eh, no. lo, ¿Los eh, medios eh, del no, enemigo? No. El propio Snowden, lo, lo el hay, hay una diferencia, hay una diferencia, eh, él, la, él la menciona entre China y, y, y Estados Unidos. Sí, que yo, eso, y está muy interesante, ¿no? y, y, Pero que yo encajaría también en el tema de Rusia. Es decir, estados, eh, dictadura, por, por hablar esto, como, como China o como Rusia, que tiene un control en muchas cosas, son estados que no respetan determinados principios. Y eso es una cosa clara, es decir, que, que, que cuando no hay ese respeto por las libertades, pues hay eso. ¿Qué es lo que pasa con, con Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con Occidente? Jopeta, que tenemos una democracia y que en esa democracia eh, es muy importante que tengamos la capacidad de poder controlar al poder. El control del poder es absolutamente imper, imprescindible. Eso es una democracia. Mm -hmm. Y ese control social del poder, ese, ese saber lo que hace el poder, eh, es lo que... Eh, En el, en el caso de Snowden se está saltando a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos cuando um, estalla la guerra empieza, tiene, empieza a actuar como ha actuado durante, que lo hablamos aquí eh, hace, unos, hace una semana, eh, como Israel, es decir, ellos tienen unas órdenes de asesinato Le llaman extrajudiciales, es decir, sin necesidad de, de que intervenga un juez, hacen una lista de gente a la que hay que matar, uh -huh. y cogen los drones de la CIA, y cogen las cosas, y lo, y lo llevan a cabo. ¿Cómo hacen eso? Porque con el sistema de vigilancia masiva, eh, ellos detectan un teléfono, que lo cuenta también eh, Snowden, lo visualiza muy bien, y... y a quien persiguen es al tipo de los metadatos no al tipo de las conversaciones uh -huh. y, si el tipo, y si unos metadatos le lleva a un supuesto eh, asesino eh, ellos al final pondrán el dron y pondrán el misilazo donde está el teléfono ese este, lo tenga él o lo tenga otra persona o lo tenga quien, quien sea ¿no? por eso yo siempre creo que hay que estar con las democracias abiertas y luego lo que hay que hacer que es lo que hacemos es controlar A, la, ...a las democracias, por eso eh, siempre es preferible vivir en un país democrático que no en, en, en China. También se especulaba con que comentaba mucha gente que como la buena relación que tenía Trump con Putin... ...que a lo mejor podría haberse dado el caso, que no se ha dado por lo menos hasta ahora... De que Estados Unidos se presionara para que con esa buena relación, pues, eh, al final le entregara a Snowden. Pues eso es una cosa que, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo sé. Pero, pero, yo aquí ya hemos visto de todo, ¿no? Es decir, le acaba el año que viene. El problema es que, eh, ¿qué hace Snowden? ¿A dónde va? Si es que no tiene un sitio donde donde pueda ir eh, en un vuelo que no lo intercepte, ni que salga y que pueda eh, irse, ni siquiera en Yemen, que está controlado mm -hmm. por Arabia Saudita y con los socios. que tiene que pasar por unos países que son aliados. Y no tiene pasaporte. Claro. No tiene pasaporte. Es decir, que que, que lo del pasaporte es una cosa simbólica, pero que tiene mucha mucha sí, trascendencia. Sí, sí. ¿no? O sea que... Mm, Parecidos y diferencias entre los en, dos grandes filtradores en, de estos últimos, en, vamos a decir, 15 años, ¿no? Eh, Edward Snowden, por un lado, y por otro lado Julian Assange. Eh, los dos, quizá Assange más eh, conocido, más eh, mediático, Snowden lo que ha dicho es eh, tan importante pero más discreto, ¿no? Bueno, yo creo que hay claramente uno... Mmm aunque él, eh... y, y sin embargo da Sánchez si te acuerdas que se comentaba sus memorias, su libro, no, Assange no ha hecho nada eh, en este tiempo, mientras ha estado en la embajada en la de Ecuador en Londres, ¿no? en el Reino Unido, y sin embargo sí se ha movido más eh, Snowden. Sí. De Snowden es a, eh, alguien que está dentro del sistema, que no le gusta cómo funciona el sistema, que de repente se encuentra con que el sistema no, no es lo que era y eh, lo denuncia. Ese es el típico comportamiento que yo me he encontrado en otros niveles, obviamente, a lo largo de, de mi vida en montones de casos. Gente que tiene remordimientos de conciencia y que al final actúa. Y, y, y por mucho que les pese por mucho que, que eso yo hay una cosa que tengo clara ¿no? es que cuando alguien se la juega tanto es que tiene que tener mucha conciencia, porque no tiene justificación haberse metido en este desaguisado a cambio de nada, porque es que Eh, yo he conocido montones de filtradores y que eh, lo hacen pero que luego mantienen la ide su identidad oculta y no, y no pasen nada o tienen ese seguro siempre guardado en un sitio claro. por si les quieren hacer algo claro. sacarlo y entonces estar ahí es, es tremendo no ahora a Sans es alguien que eh, lucha contra el sistema desde otra forma a Sans no tenía acceso a la información per se tenía acceso a, a creo Un, digamos un banco de información en el cual la gente le daba él fue el que lo activó hizo un nuevo tipo de sin ser periodista un nuevo tipo de de, de, de periodismo lo que tienen en común los dos es que se enfrentaron al sistema ¿no? digamos que Sánchez creó una serie de autopistas en la cual estaba eh, como más destacado Eh, Snowden, ¿no? o podría estar como sí, sí, sí, sí. Otros, ¿no? es que Snowden estaba en un, un filtro de información de Estados Unidos sí. y entonces ahí está la faena sin embargo hay que recordar que Assange no, no iba solamente contra Estados Unidos Assange ha, ha, de, ha denunciado a organizaciones sí, sí. A, quiere decir que no era no era una cosa, lo que pasa es que evidentemente eh, le llegaron montones de cosas de esas, ¿no? Más eh, palabras de eh, Snowden en este trabajo, en este libro habla de todo su linaje, de toda su familia y se pregunta, ¿para quién ha estado trabajando? Han pasado seis años desde que di un paso al frente fui testigo de un declive por parte de los gobiernos avanzados de todo el mundo, mientras eh, tanto las democracias han retrocedido en este tiempo hacia un populismo autoritario Sí, sí, eh, él eh, jugó una baza mmm, y era que creía que, o esperaba que al denunciar esto que estaba pasando y que pasaba en Estados Unidos y, y que él sabía, aunque no tenía los datos, que pasaba en otros lugares del mundo que se producirían unos mecanismos de, de defensa ¿no? yo creo que lo que se ha dado cuenta es que eh, Eh, no solamente es que eso no es así sino que hemos aceptado eh, vivir en un, en un mundo en el cual eh, nos, nos espían nos vigilan, nos controlan eh, sin ningún problema es decir, que de alguna forma la sociedad lo que eh, ha hecho ha sido aceptar que eh, tenemos un, un poder que nos controla que ese, ese poder Eh, que supuestamente son los los gobiernos eh, influyen sobre nosotros gracias a que eh, están acumulando una información que es sobre todas nuestras vidas sobre todo lo que hacemos sobre todo lo que es eso y que entonces ese poder eh, que están acumulando es el que, eh, bueno, el que ejercen y el que nos impide eh, movernos y aspirar a nada ¿Qué parecidos hay con el caso de otro espía? El caso de Philip allí, por su culpa, puede pasar eso con eh, Snowman, es por su culpa o asesinatos, pero al final la CIA le disculpó. Sí, este es al algo... Mmm... Algo curioso, ¿no? Aunque, claro, responde a, a otra eh, época, ¿no? En la década de los, de los 70, eh, Philip Ace era, eh, era un agente de la CIA que se le ocurrió escribir un, un libro eh, que se llama Dentro de la Agencia, dos puntos diario de la CIA. Y este, que había estado por Europa, que, que incluso por Latinoamérica, quiero decir, porque yo le, le, le, le, le, leí hace muchos años el, el libro y el tío se ve que, que conocía y que había estado ahí y tal, ¿no? Bueno, entonces Philip Hayes lo que hizo fue contar toda la porquería que había vivido en la CIA durante años y años. Y además el tío daba nombres de agentes que estaban en activo. Bueno, aquello fue una persecución, estuvieron intentando detenerle, el, el tipo huyendo, etcétera, etcétera, y la CIA le acusó incluso de haber sido el responsable de algunos de, de las muertes, en, en concreto creo que un caso era del de jefe de estación de la CIA en Grecia, que fue asesinado y dijeron que fue por su culpa. Bueno, le estuvieron persiguiendo, estuvo viviendo en Cuba, estuvo tal no sé qué, bueno, en 1990... Le, le autorizaron a vivir, le autorizaron porque también le quitaron el pasaporte uh -huh. le dijeron que era un, un enemigo del estado y tal y le autorizaron a, a, a vivir en Alemania, fue como una especie de, de, de paz algo que mmm, dices, porque este que hizo eh, que provocó Eh, su, muertes eh, le han perdonado y a, y a Sanz no yo te, yo a eso mm, le digo a Sanz perdón, le digo a, a Snowden que, que el daño que él ha producido mm, es un daño muchísimo mayor que el de Phil eh, claro, digan que lo que digan, parezca ¿no? lo, lo que parezca pero que eh, nos alertara a todos De que, de, aunque tampoco parece que importa mucho porque eh, sí, convivimos con ello pero que nos alertara a todos de que eh, tienen acceso a todas las comunicaciones de todos los presidentes de a todos los ciudadanos de todo el mundo que los servicios secretos colaboran de, con, con la CIA y con la NSA bueno, no, y pues, que luego todas las plataformas no que manejamos todos habitualmente que parece como todo muy normalito y muy sencillo Pues es que tienen acceso a todas las comunicaciones a todo lo que vas dando de likes a, a todas nuestras sí, fotos o sea, es que estás totalmente eh, en el escaparate y tú, claro, no lo sabías Sí, sí, sí, totalmente totalmente Y no solamente el caso de Assange el caso de Snowden, son quizás los más conocidos pero ha habido antecedentes importantes de gente que ha dado a conocer información, incluso se puede decir que Es la NSA británica la que tiene la información que se divulgó sobre la existencia de un plan de espionaje que tiene que ver con la ONU. Sí, este es eh, un caso eh, que traigo porque es absolutamente llamativo. Catherine Gunn era, en 2003, eh, una traductora de mandarín en el Centro Gubernamental de Comunicaciones de Gran Bretaña, como has dicho, la NSA eh, británica. Echelon, acordaros, Echelon, que son la, la, los cinco países de, de, de habla inglesa que con satélites eh, espían todo lo que tiene el, el mundo. Bueno, esta de, eh, de repente, estamos en el año 2003, Estados Unidos y Gran Bretaña deciden atacar a, a Irak y quitar a Saddam Hussein. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay unos siete petardos Eh, que son México, Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea y Pakistán, que, que se alinean rebeldes, con, Rusia, con con Francia, para no apoyar el este. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Estados Unidos no quiere hacerlo porque la ONU está en, en, en Nueva York, tal y entonces cogen y se lo dicen a, a, la, a, a los ingleses para que lo hagan. Y entonces les intervienen los teléfonos a todos estos países. Catherine Gunn se da cuenta de que esto dice joder, más o menos lo que, lo que he intentado antes transmitiros con, con Snowden pues, es, yo no estoy, esto es ilegal <ríe> fijaros ¿eh? si sí, es la ética la ética la personal ética de que de uno. repente te dice esto no puede ser es decir yo creí que esto era otra cosa es decir de repente tienes conciencia dice Pues esto no se puede hacer. Y entonces no se le ocurre otra cosa que hacer lo mismo que hace Snowden. Va al de Observer, en este caso, y le y y filtra la información. Cuando sale la información, obviamente, se abre una investigación. Y ella, que no es tonta, lo primero que hace es levantar el dedo y, y decir, he sido yo. Cogen, la detienen, y se arma el gran escándalo en, en Reino Unido. Porque, claro, eh, el problema es que... Eh, ha violado la ley de secretos oficiales igual que que son, ¿no? es decir, que eso no cabe ninguna duda es decir, ellos firman un papelito prohibiendo eh, eso y entonces ella coge y nada, bueno, pues dice bueno, la va a caer años por un tubo sí, os lo habéis creído la fiscalía británica no tardó en anunciar que no presentaría cargos contra ella ¿por qué? que no se ría nadie aquí ni nada porque decían que no se podía asegurar la condena en virtud de las pruebas existentes. Es decir, que ella levanta la mano y dice, he sido yo, reconozco que he, he filtrado información secreta y que no lo tenían pruebas. Ja, ja, ja. Lo hicieron única y exclusivamente porque les habían pillado con el carrito del helado, espiando a México, Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea y Pakistán. Y entonces dijeron, bueno, vamos a echar arena sobre el <risa> asunto, a enterrar, a enterrar. soltar a esta, quitarla del medio, que se quede calladita, y se acabó el tema. ¿Qué es lo que pasa con, con Snowden? Que su caso fue tan absolutamente salvaje, que claro, que lo único que queda es eh, a, asustar a todo el mundo, ¿por qué?, Por, para que no vuelva a haber más, para no, que, claro, para esa es que problema. nadie le imite, que no haya copicato. Claro, y que venga otro y que vuelva a decirlo y que lo vuelva a sacar. ¿no?